FM Riachuelo 100.9 El Riachuelo compartimos este suelo G, G, G.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 Jun, jun, apaga la tele i prende la radio de tu barrio para que el pobre pueda después de tanto, tanto y tanto aguantar animarse por fin a ejercer su derecho a saciarse la sed porque ya estuvo bueno siempre está bueno pero bueno para quién compañero compañero a ver si canta que está escuchando Martín Cisneros y si canta Cante entero, con cuerpo y alma como quería el oso Cisneros. Somos pueblo que emergió de un mar oscuro, pagando el precio de hacer la historia por un país mejor. El mañana que vendrá será futuro, si es con nosotros, todos nosotros Si no es pasado, no más Compañero, compañero A ver si canta, que está escuchando Martín cisnero Y si canta, canta entero Con cuerpo y alma, como quería el oso Cisneros. En la lucha, lucha Así es, en la lucha, lucha entero, esto es al Gran Pueblo Salud, por la FM Riachuelo. Hoy, viernes 22 de marzo, cumpleaños de Martín, de Martín el Oso Cisneros, nuestro compañero, sembrado entre nosotros, hoy cumpleaños. Así que es un día de mucha celebración en todo el Movimiento Popular Los Pibes, a lo largo y a ancho de este país. Eh, estuvimos de actividades eh, nacionales eh, con plenarios en las distintas unidades políticas eh, debatiendo, iniciando en realidad un debate desde hoy hasta el 25 de mayo, fecha del inicio de nuestra organización, para poner a punto, poner eh, ajustar volver a analizar y volver a diseñar eh, cómo va a ser este nuevo proceso de resistencia ante la feroz embestida del enemigo de los enemigos del pueblo. En medio de esta tiranía institucional eh, con un país ocupado, ya no es una elocuración paranoica de ninguno de nosotros, vemos desfilar ingenieros, militares, norteamericanos, israelíes, por todos los lugares, de incluso de alta seguridad de nuestro pueblo, de nuestro país, intentando rediseñar puertos y dragando ríos para la utilización, para traer y llevarse las cosas de aquí con más facilidad. Así que iniciamos, decíamos hoy, un proceso de debate y planificación de este proceso de resistencia en esta actualidad. Un país ocupado, con una tiranía institucional, y también eh, con una clase colaboracionista. ¿sí? Hay colaboracionistas al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdan cuando invadían los nazis, y en cada país que decían los queremos echar, había una clase que se asociaba al invasor para tener beneficios personales bueno, así estamos en este momento en la Argentina, así que con mucha alegría, recordando a Martín eh, también con mucha emoción, porque recordar a Martín siempre es recordar otro tiempo, recordar eh, eh, su, su, su pérdida eh, que también se transformó en ganancia como bandera en lucha en nuestro pueblo pero siempre es con mucha emoción no es, no es sin esa emoción necesaria de la vida también ¿no? eh, si, sí, encontraste lo que estás diciendo Alejandro Hoy eh, muchas compañeras y compañeros invitados a, Al festejo del cumpleaños del oso eh, Estaba hoy el querido compañero Alejandro Peluca Gramajo También vino el compañero Lucas Pedro También estuvo Fabián Carrizo Las compañeras de acá la vuelta de Casa Pueblo eh, Compañeros también de la parroquia San Juan Evangelista Creo que se llama Ajá uh -huh. Bueno, un montón de compañeras y compañeros festejando, compartiendo un rico guiso y también formando parte de los debates y las tareas que nos vamos a dar para resistir con, como dice Mamantula, que vos vas a citar la cita textual, con mucha paciencia, como una virtud, pero con una mejor virtud que es la perseverancia. La paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia. Eso planteaba Mamantula y porque te, también tomamos a Mamantula porque venimos siguiendo eh, y participando de actividades con distintos eh, en distintos lugares con parte de esa iglesia que Francisco va articulando, va va generando, va potenciando esa iglesia en salir, esa iglesia que no se queda anquilosada en, en, en las instituciones, la forma, en, la en las formas ni los dogmas sino una iglesia junto al pueblo y una iglesia que le brinda al pueblo la espiritualidad necesaria para las luchas uh -huh. esto es algo que insistimos permanentemente no es lo mismo que en otro momento las, la iglesia no es otra cosa que la posibilidad de cierta espiritualidad necesaria para las luchas que se vienen y por eso tomábamos Mamantula porque Mamantula es la primer mujer canonizada la misma mujer santa en la Argentina canonizada por Francisco una mujer además que no es eh, no era eh, religiosa uh -huh. aunque se la ve con, con atuendos que parecieran ser religiosos en realidad simplemente era una cobertura franciscana que utilizaba eh, y una mujer que cuando la orden eh, la orden religiosa a la cual pertenecía que eran los jesuitas es por la centralidad española es retirada de la argentina ella sigue siendo Eh, religiosa en el punto de su fe, de su creencia y arma eh, los ejercicios espirituales casi, casi como una transgresión a lo que la institucionalidad eh, está e indicando en ese momento y empieza a recorrer el país a pie y generando esos ejercicios espirituales que han sido el fundamento y la base y el, la reserva y el retiro espiritual de un montón de, de, de personas de esa época y que también siguen siéndolo en la actualidad así que un poco de eso va el programa de hoy de recordarlo a Martín, recordarlo a Lozo de fortalecer la espiritualidad para las luchas que vienen eh, y también bueno eh, tenemos algunas informaciones respecto de algo inminente que es el próximo domingo donde hay un hecho inaugural en muchos años, que hace muchos años que no sucedía que es un encuentro Eh, del movimiento obrero en su conjunto, tanto de los formales como los informales, como los de asalariados, como los que nos construimos nuestro propio trabajo, ingresando a la plaza el próximo domingo 24, Día de la Memoria, eh, todos juntos en una sola columna. Una nueva unidad del movimiento obrero, junto con los organismos de derechos humanos, en una sola columna. Eh, y ese es el modo que vamos a iniciar eh, la actividad del 24 de marzo, el próximo domingo Pero de todo esto les iremos contando un poquito después De escuchar este hermoso tema musical eh, Y de solucionar estas interferencias cablísticas Que acá se ve que tuvimos algunos cables medio eh, Que decía ese tema musical tan bonito que está poniendo Ludmila ahí Seguramente <risa> Y a la vuelta del tema musical seguimos charlando Chi che razionando e respiro alla bocca e so's presso de mi razza perdido alla notte el silenzio la tarde che si all'astancia misterios che il tempo decifra e es respiro Marcha. Así comienza el Noti Enfermezcaba. Como todos los años, se realiza hoy, 22 de marzo, a las 6 de la tarde, en Rivadavia y San Nicolás, la marcha Orleti-Olimpo, que une ambos ex centros clandestinos de detención y tortura y exterminio, y hoy en sitios de memoria y resistencia hoy a 48 años del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 nos movilizamos concentramos en Rivadavia y San Nicolás a las 18 horas y acerca de la historia de la represión de esos militares de esas ratas quienes perseguían a nuestros compañeros. Hoy nos encontramos con la noticia que sigue habiendo ratas. En este caso, en Jardín de Infantes de la Ciudad de Buenos Aires. Hace 15 días nuestros hijos conviven con roedores, dijo una mamá. Familias realizan faltazos masivos y harán un abrazo al jardín. En 2023 hubo más de 120 escuelas con plagas de ratas. En este caso, sigue habiendo ratas luego de la inundación, no solamente desde la historia, sino de la falta de intervención del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y hablando de falta de intervención del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa si un adolescente de nuestro querido barrio y nuestra comuna 4 de la Boca quiere ir al Largerich a ser atendido por un pediatra, sobre todo, tratándose de una persona muy joven, ¿no? Hasta los 20 años se considera 20, 21, 22, que es un adolescente. Bueno, efectivamente, hoy estuvimos hablando con la doctora Laura Pasca, que es médica de planta del Servicio de Adolescentes del Hospital Ergerich, que conoce a nuestra organización porque ha atendido a muchas eh, jovencitas y jóvenes que han ido a la consulta. ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? que atienden el servicio de adolescencias del Hospital Argerich Jóvenes de 10 a 20 años. Que sí o sí hay que pedir turno por el 147, no hay otra posibilidad. Quedan turnos cada 20 minutos, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Si uno pide eh, ahora el turno, aproximadamente, hablando de esto que decías Alejandro, de la falta de presencia estatal en los barrios y en las comunas, Recién va a tener el turno y va a obtener eh, su posibilidad de ser escuchado por un pediatra en abril o el mes de mayo, si no, no sé, si hasta junio. Eh, no pueden atender demanda espontánea, salvo que se trate de salud sexual reproductiva y tampoco hacen eh, actividades puerta para fuera del hospital, o sea que cualquier urgencia que tenga alguna vecina o vecino respecto de la salud de un niño o niña adolescente tendría que recurrir a los CESAC o a la guardia de sí dos hospitales pediátricos que cuentan con servicio de adolescencia y atienden urgencias el hospital pediátrico Gutiérrez que queda en la calle Sánchez de Bustamante 1470 y el hospital más cercano a nuestro barrio Pedro de Lizalde que queda en la calle Manuel eh, Montes de Oca, al 40. Le agradecemos a la doctora Laura Pasca por habernos dado esta información. La ciudad habilitó unidades de atención febriles para dengue en 18 hospitales públicos. Estos circuitos cuentan con protocolos de atención específicos y están dedicados íntegramente a atender pacientes con sospecha de dengue y confirmados. De esta manera, la Guardia puede continuar atendiendo sus patologías habituales. Así comunica el Ministerio de, de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Dicen que es muy importante aclarar que complementamos una atención especial a quienes tienen síntomas febriles. Armamos circuitos independientes en todos los hospitales como estamos con el COVID-19. Estos circuitos está dedicados íntegramente a atender pacientes con sospecha de dengue y dengue confirmado. ¿Sí? El protocolo consta de cuatro pasos. Cuando el paciente llega a la unidad de atención se realiza la admisión del mismo con el empadronamiento. Luego pasa a una sala de espera con médicos y enfermeros que contiene al paciente. Allí se realiza el examen clínico y en caso de que se requiera la hidratación local, ya que en estos casos es muy importante prestar atención a los posibles cuadros de deshidratación que se generan. Dentro de las 48 horas se realizará una reevaluación de la persona. Indican como muy importante recordar que si presentan síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, sarpullido, náuseas y vómitos, en primera instancia no hay que automedicarse. Yeah. A lo sumo, solo paracetamol para bajar la temperatura. Hay que mantenerse hidratado y luego consultar al médico. Las pautas de alarma, que esto es importante que nuestra audiencia lo tenga en cuenta si ¿sí? el sangre una vez diagnosticado con dengue debe estar atento a los siguientes síntomas sobre todo una vez que disminuye la fiebre el sangrado de encías nariz vómitos o heces o harina con sangre el dolor abdominal intenso y continuo la somnolencia mareos o desmayos o por el contrario fuerte inquietud e irritabilidad e irritabilidad saben lo que quiere decir irritabilidad ¿Sí? enojo así que me parece que en algunos ámbitos estamos muy enojados. muy con, con mucho dengue y ¿eh? sí. Así que vómitos persistente también es una señal para tener cuidado. Y para las compañeras jóvenes en edad de menstruación, no se preocupen si menstruan en ese momento porque no es considerado una hemorragia, sino formando parte de su ciclo reproductivo normal. Bien, y aquí la información importante para tener en cuenta. Los hospitales en cuestión, uh -huh. los que están atendiendo con este protocolo del dengue son el Hospital Piñeiro, ahí en Flores, el Hospital Durán, en Díaz Vélez, ahí cerca del Parque Centenario el Hospital Rivadavia en Barrio Norte en General Las Heras en Ramos Mejía aquí en General Urquiza al 600 el Hospital Fernández uh -huh. en cerviño al 3300 el Hospital Pirovano en el barrio de Saavedra, es sí, eso? Sí, Saavedra, Belgrano. Monró de 3500 el Hospital Tornú ahí atrás de Chacarita en Combatientes de Malvinas uh -huh. el Hospital Álvarez ¿sí? eh, también en Flores sí. en la calle Aranguren el Hospital Cecilia Grierson, en Francisco Fernández de la Cruz, el, ahí, Muñiz. el Muñiz, aquí en Parque Patricios, el Hospital Argerich, en La Boca, el Subizarreta, en Villa devoto, el Santo Yanni, también ahí en Matadero, Liniers, el Hospital Vélez Arfiel, también en Liniers, y el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, aquí nomás, en Constitución, al ladito de la Casa Cuna, uh -huh. y el Hospital Pena, ¿sí? también en Parque Patricios. Y los hospitales pediátricos para niños y niñas y adolescentes es el hospital Gutiérrez en Sánchez de Bustamante 1400 y el hospital Pedro de Lizalde en Montes de Oca, ex Casacuna. Así que para reiteramos para quienes están aquí escuchándonos en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, los hospitales que trabajan con el tema del protocolo para el dengue, los que nos quedan más cerca es el hospital Argerich el hospital Ferrer el Fe, el y el hospital Pena y el hospital Elizalde ¿sí? uh -huh. así que con esto dejamos nuestras noticias de dengue vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros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 Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El, El enfoque. enfoque.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 positivos transformado en arte FM Riachuelo la 100.9 100. se deja todo antes de colgar los guantes Si preguntan quién soy, ¿qué llevo a dónde voy? De Tierra Santa. Soy de dónde nací, dónde voy a morir. Mi Tierra Santa. Tierra la sangre, los sueños, la cana se alambra la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, derrama de viento, de güelche de carne, el sol cae mi plazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de cafa de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de es que el gobierno no se esconde la huella perdidas, el cuando y que donde ninguna dictadura va por borrar mi nombre porque al futuro vengo de tierra santa latinoamericano llora canta tengo la sonrisa celeste y blanca si subo la mirada la luna se levanta yo voy al futuro vengo de tierra santa latinoamericano llora canta tengo una sonrisa celeste y blanca si subo la mirada la luna se levanta y si que dice mi historia mi fama mi gloria mi pena por ganas de zapadecido memoria por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales, al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, la calle de Chile, me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Pego del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, Dónde voy a morir Mi tierra santa Si pregunten quién soy Si preguntan quién soy Lo que lleva a dónde voy? Vine al mundo a defender mi tierra, soy del Salvador Pacífico. En la guerra me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, guaraní, Coyabarí, Tucano. Si quieren tirarme el país, ¡lo levantamos! Los construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos De diferentes padres, pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano me doy gracias a Brasil por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino y mi apellido americano Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de tierra sana Soy de donde nací, donde voy a morir, mi tierra santa. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy. Mi actrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos, memoria. Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Riachuelo. Osos Cisneros, militante y mártir de la economía popular. El 22 de marzo, decenas de centros comunitarios en todo el país celebran un nuevo cumpleaños de Martín Cisneros, asesinado por un puntero narco en el barrio de La Boca. De ese modo, la UTEP y el movimiento popular Los Pibes ...mantienen en alto su memoria. Esta es la historia del Oso. Desde el internacionalismo en Nicaragua... ...hasta la promoción de las cooperativas de trabajo... ...surgidas tras la rebelión popular... ...hace más de 20 años atrás. De El Oso se supo públicamente después de su asesinato, más precisamente después de la toma de la comisaría 24 de La Boca, que se desencadenó al confirmarse su muerte. La reacción popular dio lugar a una acción extremadamente audaz. Su vida refleja los puentes de continuidad histórica que la militancia es capaz de sostener y recrear para que cada lucha no deba empezar de cero como proponía Rodolfo Walsh En el oso se condensan desde los primeros intentos post dictatoriales por retomar la senda revolucionaria, hasta la organización del nuevo sujeto histórico que se reagrupó en los proyectos más recientes de la economía popular. Hoy su imagen se encuentra en los centros sociales y murales de todo el barrio de La Boca, y es uno de los símbolos de la UTEP. Allí, Están organizados los emprendimientos productivos que él ayudó a crear. Este texto fue escrito por Pablo Solanas y cuenta con unas ilustraciones de Lucía Bruta, que está circulando por las redes. Y... En este momento estamos en contacto telefónico con Lito Borello, Secretario de derechos Humanos de la UTEP y Coordinador Nacional del Movimiento Popular Los Pibes, a quien estamos llamando principalmente porque es eh, un día muy particular, el cumpleaños del oso, pero además en las vísperas de una movilización por la memoria, que es el 24 de marzo y que va a ser el próximo domingo a Plaza de Mayo, en la cual estuvimos charlando en el día de hoy, que tiene una, un saldo diferencial eh, que nos llena de esperanza y de alegría en medio de esta noche oscura generada por esta tiranía institucional en nuestro país. Y eso tiene que ver con la unidad del movimiento obrero en la movilización que será el próximo domingo pero para mayor claridad vamos a dejar que Lito nos cuente cómo lo ve él y cómo percibe este esta unidad del movimiento obrero en este momento tan complicado en nuestro país. Buenas tardes Lito, te saluda Patricia Alejandro aquí en el piso del FM Riachuelo, Néstor, que es el Gran Pueblo. Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, eh, sí, es eh, realmente alentador en los próximos Días, el día 24 un día de una referencia histórica para la argentina una fecha muy ligada al tema de los derechos humanos pero a la vez una fecha muy cara al sentimiento de la lucha popular todos los 24 siempre son jornadas que independientemente de los matices eh, las calles se llenan de gente y siendo de un lado para la o, para el otro las columnas multicolores todas de alguna manera cada uno evoca y recuerda una fecha que si bien es dolorosa y, y es eh, ligada al tema de la dictadura militar no deja de ser eh, un hecho que refuerza siempre la memoria eh, de ...de temas tan caros, ¿no?, tan popular En este caso, y en un tiempo, como hacía en referencia, en un tiempo donde venimos viviendo 100 días del ejercicio de una tiranía... ...que lleva adelante mi ley, eh, una, una tiranía en tanto... ...un gobierno que si bien llega por elecciones, ejerce de manera despota el ejercicio de este gobierno... Eh, y donde los últimos, las últimas semanas venimos de, de distintos hechos, tanto sea del movimiento obrero, de, de la cultura, eh, de la educación, de los movimientos populares, bueno, se viene dando eh, una situación que hace todavía aún más importante este 24 de marzo. Bueno, hemos venido de una conferencia de prensa conjunta en un lugar también de fuerte raigambre histórica en la lucha del movimiento obrero organizado, que es el, el Felipe Vallese, un lugar, el centro eh, de los eventos de la Casa de los Trabajadores de la CGT, y eh, y de alguna manera mostrando que íbamos a ir todos juntos a un 24 de marzo, y si algo faltaba, bueno, hay un hecho que también eh, es eh, muy fuerte en este proceso, que la propia CGT le pide a la UTEP conformar una sola columna, ¿no? y, y por lo tanto en Diagonal Sur, en donde se iba lleva uh, adelante la columna que llamaba los movimientos populares de la UTEP. Bueno, en este caso lo haremos en conjunto con el movimiento obrero organizado, lo cual, como decíamos, lejos de ser un punto de llegada, todas estas cosas están siendo un punto de partida en un proceso... De, organización de la resistencia popular que le ponga freno a esta a esta contraofensiva que lleva adelante eh, el presidente Milley. Pareciera ser que, una vez más, eh, la posibilidad de la reunificación del movimiento obrero, de las distintas tendencias, de las distintas eh, dirigencias que participan en el movimiento obrero, vuelve a ser Eh, la unidad en, en la calle digamos ¿no? eh, parece ser que es el lugar más frecuentado para lograr algún éxito en la unidad por fuera de las discusiones de las institucionalidades y las internas eh, intramuros pareciera ser que vuelve a ser la lucha en la calle la que nos, la que nos une ¿no? sin demasiada vuelta ¿no? como decirlo no sé cómo decirlo pero creo que era un poco la idea. Sí, siempre que uno habla de unidad nadie dice lo contrario, digamos, nadie se pone a querer argumentar que la que la unidad no es importante, que la unidad no, no es estratégica. Pero cuando se forja el calor de el hecho pragmático de hacerlo la misma lucha, en la propia lucha, en las calles eh, y donde los discursos pasan a un segundo plano y entonces Eh, se disuelven las diferencias, se disuelven los matices y entonces ahí sí co cobra mucho más fuerza porque entonces ahí los matices y los multicolor eh, toma un tono eh, de refuerzo y no de diferencia, no de fortaleza y no de debilidad. Así que sin duda, sin duda eh, que sea una unidad eh, en la calle, y a la vez nada menos que en una fecha tan simbólica, bueno, nuevamente, creo que vamos dando pasos a una unidad estratégica y a un nivel de organización que requiere el tipo de resistencia y de contundencia de la resistencia eh, a este gobierno. ¿no? Bueno, Olito, te agradecemos muchísimo, no lo queremos... Eh... Alargarlo, sabemos que estás ahí con, con muchas actividades eh, Pero nos quedamos con la idea de que nuevamente hay un punto de, de comienzo ¿no? Al, Que alienta la posibilidad de la resistencia a este gobierno tiránico Que además cuenta con una estrategia internacional Estamos viendo imágenes de lo que está sucediendo en Moscú eh, una, Un momento de, de crisis mundial que atenta contra los pueblos y que en particular tiene la mira en nuestro país por sus riquezas y por sus capacidades y que quieren impedir que nuestro pueblo viva con tranquilidad y dignamente. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación y nos veremos nuevamente en la lucha en la calle. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo. abrazo. Chau, chau, hasta luego. Así pasaba Alito Borelo, coordinador de Movimiento Popular Los Pibes, secretario de derechos Humanos de la UTEP en un momento de máxima tensión en el mundo. Estamos ahí viendo imágenes de un tiroteo en, en Moscú, en un teatro. Eh, Con un población civil, digamos. Sí, un grupo, de, eh, de un grupo armado de tiradores entraron allí a un, a un teatro e hicieron una masacre y prendieron fuego. Bueno. Sí, casi 40 personas muertas. Sí, así que, bueno, eh, creemos que eh, en este mundo estamos viviendo y por eso celebramos la cordura de las dirigencias obreras cuando acuerdan la unidad estratégica pero que se construye en la lucha, en la calle, codo a codo eh, somos muchos más que dos nuevamente Sí, alguien podría decir que estábamos lejos ¿no? de un 17 de octubre pero este olorcito eh, a unidad y como bien decía Lito esta, este lenguaje de la calle y como decías vos, me parece que que es una expresión muy clara de qué significa el pueblo. Nosotros, de este modo, nos despedimos de esto que es el Gran Pueblo Salud, eh, rumbo a un fin de semana que seguramente va a estar cargado de, de actividad, sí, de sí. información. Pero también queríamos anticipar eh, un poco la modalidad de este programa, que este programa va a cobrar a partir del, del próximo mes. Una primicia. Sí, no sé si primicia, por ir intercambiando con quienes nos oyen y quienes habitualmente intercambiamos nuestro programa que la idea es empezar a trabajar algunos conceptos algunos algunos eh, algunos debates generar algunos debates que van a ser mucho más extensos que lo que pueda albergar un programa de radio, por eso vamos a inaugurar eh, una serie de podcast eh, para tener a disposición de la militancia para poder utilizarlo como material de debate y que el programa va a recibir algunos fragmentos de esos podcast temáticos que van a tener como temas, por ejemplo, desde la Constitución del 49 hasta el destino del movimiento obrero, la crisis civilizatoria, un montón de temas, de como nos gusta decir, de fondo, que a veces no tenemos el tiempo para desarrollarlo y contarlo, y que esto va a estar articulado en un formato de comunicación eh, de informe sonoro, que le vamos a llamar dentro de los podcast, uh -huh. pero además el programa va a continuar con fragmento de esos podcast y actualización semanal de información necesaria para seguir construyendo la resistencia en estos tiempos de tiranía institucional Trabajo insustituible e impostergable, estoy de acuerdo con ese nuevo formato y me parece muy interesante Así es, y seguiremos con el Noti Enfermes para tener la actualidad de Cava también incluiremos actualidad de Avellaneda porque de un lado y de otro del charco seguimos teniendo las mismas problemáticas Y todo eso generado al calor de una FM riachuelo que también se renueva y también está activa y que también está preparándose para los tiempos que corren. Así que... Le quería mandar un beso enorme a la doctora waica Pugliese, que a raíz del dengue ha suspendido sus vacaciones para ayudarnos a la cac, la boca acá en Los Pibes. Decirlo con precisión, la has molestado sus vacaciones. Exactamente, y tiene Pobre todo. Pobre Huayca. sí. Sí, ella que está siempre. Bien. Y ella se prendió también en ayudarme. Es necesario, es necesario en estos tiempos de resistencia sí. tener una información concreta del tema de la salud, porque estamos en situaciones similares a la de la pandemia, con el agregado que hay una eh, un deshacimiento, un retiro de todo lo que es estatal respecto de la medicación, la atención y demás y quedan los profesionales, abrazo partido, dando de batalla en cada uno de los centros de salud. Sí, hoy lo salud. charlábamos con compañeras, compañeros que son lo que llama el gobierno de la ciudad usuarios del sistema público de salud y Mario y Eva y un montón de compañeros nos iban dando como postales de esto que acabas de decir que es los trabajadores de la salud dando la, la lucha y guerreando ahí en sus puestos de trabajo a como dé lugar. Bien, con esto dejamos por aquí nuestro programa de hoy, le mandamos un saludo a todos quienes han hecho posible esta comunicación volvemos a mandar un saludo a todas las unidades políticas territoriales del país, en este día de festejo de celebración, de reflexión de debate, de meditación y bueno a seguir con el ánimo alto porque la lucha es larga, nos augura un destino de éxito, de triunfo pero si no abandonamos en el medio y si no creemos que solamente depende de uno. Esto es una lucha colectiva y que trasciende nuestro propio yo en tanto cantidad y también en tanto tiempo. Esto va a ser largo y vamos a ganar. Así que muchas fuerzas compañeras, compañeros, gracias Lumi por, a, por hacer la asistencia técnica. Gracias, Patri. Nos estamos viendo Abrazo el lunes grande. que viene. Abrazo, gente. Llévatelo.